Y en su propia creación y en las criaturas que él ha diseminado por la tierra, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Y en la alternancia de la noche y el día, en la lluvia que hace descender del cielo con la que reaviva la tierra tras su muerte, y en los cambios de dirección de los vientos, hay prueba de su poder para quienes razonan. Estas alellas de tu Señor que te recitamos, oh Muhammad, contienen la verdad y son una prueba de su poder y unicidad si no creen en ellas en qué palabras y pruebas creerán entonces tras las suyas quienes niegan la verdad ay de todo mentiroso pecador ese que oye las alegellas de habla que se le recitan y aun así persiste en la incredulidad altivo como si no las oyera Anúnciale oh Muhammad que tendrá un castigo doloroso y cuando lleguen a su conocimiento algunas de nuestras alleyas se burla de ellas quienes así actúen tendrán un castigo humillante el infierno estará acechándolos de nada les servirá todo lo que obtuvieron en la vida mundanal ni los aliados y protectores que tomaron fuera de Allah y recibirán un tremendo castigo. Esto, el Corán, es una guía y quienes no crean en las señales de su Señor sufrirán el castigo de un suplicio doloroso. Allah es quien ha sometido el mar a ustedes para que las embarcaciones naveguen por él por orden suya y puedan buscar su favor y para que puedan serle agradecidos. Y también ha sometido a ustedes todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para quienes reflexionan. Diles a los creyentes: "Oh Muhammad, que perdonen las ofensas de quienes no esperan la recompensa de Allah ni temen lo que pueda sucederles. El día en que Allah retribuirá a los hombres según hayan obrado. Quien actúe con rectitud, lo hará en su propio beneficio, y quien obre mal, lo hará en perjuicio propio. Después, todos retornarán a su Señor para ser juzgados. Y ciertamente concedimos a los hijos de Israel las Escrituras, la Torá, y la comprensión de estas y de sus preceptos para juzgar a los hombres hicimos de ellos profetas los proveímos de cosas buenas y los favorecimos con nuestras concesiones por encima de todos los pueblos de su tiempo y les concedimos claras leyes que clarificaban todos sus asuntos y no discreparon hasta después de haber tenido conocimiento sobre la verdad por envidia y enemistad entre ellos. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban. Después, te asignamos unos preceptos determinados en lo que concierne a la religión, ¡Oh, Muhammad! Síguelos, y no sigas los deseos de quienes no conocen la verdad. ¡Oh, Muhammad! Ellos no te serán de ninguna ayuda frente al castigo de Allah. Y los injustos que niegan la verdad son aliados unos de otros, mientras que Allah es el aliado y el protector de los piadosos. Este Corán es una luz que ayuda a los hombres a discernir entre el bien y el mal, una guía y misericordia para quienes tienen certeza de la verdad. ¿O acaso piensan los incrédulos pecadores que recibirán el mismo tratamiento en esta vida y en la otra que quienes creen y actúan con rectitud? Qué mal juzgan. Y alá creó los cielos y la tierra con un firme propósito, y para recompensar a todos según sus acciones, y nadie será tratado con injusticia. No has reparado En quien hace de sus pasiones su Dios, oh Muhammad Allah lo ha dejado en su extravío con conocimiento De que no seguiría la verdad Le ha sellado los oídos y el corazón Para que no pueda ni escucharla ni entenderla Y le ha velado los ojos para que no pueda verla ¿Quién podrá guiarlo, entonces, fuera de Allah? Es que no van a reflexionar. Y quienes niegan la resurrección dicen: No existe más que esta vida. Vivimos y morimos solo una vez. Y solo el tiempo acaba con nosotros. Hablan sin conocimiento y solo hacen conjeturas. Y si se les recitan nuestras claras alegas, dicen como único argumento Devuélvenos con vida a nuestros antepasados, si son veraces cuando dicen que resucitaremos. Diles: Allah es quien da la vida y la muerte. Luego los reunirá el día de la resurrección, que llegará sin duda. Mas la mayoría de los hombres no lo saben. Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Y cuando tenga lugar la hora de la resurrección, quienes seguían la falsedad serán los perdedores. Y entonces verás a todas las naciones según sus respectivas religiones, arrodilladas, asustadas a la espera de su devenir. Y las gentes de cada nación serán convocadas para recibir el registro de sus acciones, y se les dirá: Hoy recibirán la retribución de sus acciones. Este registro nuestro habla sobre ustedes con toda verdad. Ciertamente hemos registrado todo lo que hicieron. En cuanto a quienes hayan creído y actuado con rectitud, su Señor los acogerá en su misericordia. Ese será el verdadero triunfo. Y a quienes hayan rechazado la verdad, Allah les preguntará ¿Acaso no les se recitaron mis allellas? Se llenaron de soberbia y fueron unos pecadores incrédulos. Y cuando se les dijo que la promesa de Allah era cierta y que la hora tendría lugar sin duda alguna, dijeron: No sabemos qué es eso de la hora. No son más que conjeturas y no tenemos certeza de que sea verdad y aparecerán ante ellos las malas acciones que realizaron y el castigo del que se burlaban acabará acercándolos y se les dirá Hoy nos olvidaremos abandonándolos en el infierno de la misma forma que olvidaron su comparecencia en este día habitarán en el fuego y no tendrán quien los auxilie ellos se deberá a que se burlaron de las alellas de Allah y se dejaron seducir por la vida mundanal y desde este día no saldrán del fuego ni se aceptarán sus excusas ni su arrepentimiento a él pertenece toda alabanza señor de los cielos y de la tierra señor de toda la creación suya es la majestad en los cielos y en la tierra y él es el poderoso El sabio